que es vicepresidente de la Asociación de Pequeños Productores Lecheros, que eh, dio una entrevista esta mañana en Radio 10 y cuenta cómo va a ser la, la protesta. Sí, en eso estamos armándola para la semana que viene, la, o la otra, ¿no? Nosotros acá hicimos una protesta muy parecida a la de los muchachos ahí, yo estuve presente ahí, justamente en el Plaza de mayo, pero nosotros lo hicimos acá en Rafael, hará cosa de 15 Me acuerdo, ¿verdad? me acuerdo. Y bueno, la idea era... Ya teníamos la idea de entonces eh, de eh, trasladar la Plaza de Mayo para, para, vos, para que la, la opinión pública vea el problema tan grave que tenemos, ¿no? El problema que atraviesa el sector, que no es nuevo. Nosotros, la verdad es que hace varios meses que, al menos dos veces al mes, hablamos con productores y pensábamos que había alguna negociación o algún avance a un problema que evidentemente está estancado, Tero. Mira, sí, el problema... La verdad que hay algún, siempre uno, nosotros de nuestra asociación, siempre uno hace años que uno viene, venimos trabajando y que sé yo, tratando de lograr algunas cosas, pero la verdad que eh, siempre vemos que lo que a veces parece que es una mejoría, por ahí hasta, eh, va empeorando. Y ahora, bueno, ahora hay alguna, algún, algún proyecto de ley dando vuelta en el Congreso. Nosotros el martes estuvimos ahí en un una reunión de comisión de diputados que están analizando el problema que bueno, por fin está llegando a donde tiene que llegar que me parece que esto es una solución ya no es económica sino ya pasó a ser política porque al estar escaseando la leche en un país me parece que es un, un país productor no bueno la palabra de Juan Manuel Otero el vicepresidente de la asociación de pequeños productores lecheros repetimos le pagan cuatro pesos por el litro de leche entera que se vende después a 18 pesos en el eh, precio de gondola en el supermercado también dijo más adelante en la entrevista que les pagan por la leche entera y de ahí salen todos los productos por eso el rendimiento que le sacan a ese litro es, es mucho mayor uh -huh. y en el medio ¿quién se queda con toda esa diferencia? La, la cantidad de intermediarios el propio supermercado uno es lo que termina preguntándose eh, además algo tan básico elemental y, y que todo eh, cualquiera es capaz de ver cómo se hace sí. la leche no este, es decir está la vaca le sacan la leche en el campo en el tambo y este, termina en la góndola del supermercado no es no es un proceso que sea que resulte misterioso a los ojos del resto de los ciudadanos cómo